Y vamos a conocer a un personaje llamado conocido como Garganta Profunda. Efectivamente. En agosto se cumplirán 45 años de uno de los hitos más importantes en la historia del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, se, vie, se vio obligado a dimitir por el escándalo Watergate una operación de espionaje del partido republicano en contra del demócrata una prueba de que el periodismo de investigación es útil a la sociedad y de la necesidad de que personas del interior del sistema ayuden a sacar a la luz los trapos sucios esta es la historia de dos jóvenes periodistas Budwar y Bernstein pero también de un alto cargo del FBI que decidió ayudarles en su investigación todo tiene su origen ...en el fallecimiento en mayo de 1972... ...del eterno y peligroso director del FBI... ...J. Edgar Hoover. Para sustituirle, la administración Nixon... ...eligió a Patrick Gray, un hombre cercano a ellos... ...y colocaron a Marfeld como su segundo. Este lo consideró una injusticia... ...pues tenía muchos más méritos para ser director. Al mes siguiente, el 17 de junio... ...la policía del Distrito de Columbia... ...pilló infraganti a unos ladrones... ...en el edificio Watergate sede del partido demócrata les encontraron aparatos para escuchas telefónicas y pusieron el tema en manos del FBI ahí entran en escena los dos periodistas del Washington Post que notan hechos extraños que van más allá de un robo vulgar como algunos querían hacerlo pasar ven conexiones investigan datos y descubren que es una operación política del gobierno pero les falta información de calidad Woodward había conocido en el pasado a Mark Feld hablan y deciden ayudarse el FBI había abierto una investigación cuyos resultados primero llegaban a mesa de Feld y de ahí a la del director Gray mientras el equipo de Nixon presionaba a Gray para que obstaculizase la investigación algo que hizo continuamente Feld se reunía a horas intempestivas y en lugares solitarios con Woodward para guiarle en lo que tenía que investigar si quería una reunión le dejaba un mensaje en el ejemplar del New York Times... que el periodista recibía cada día en su casa. Si era al revés... Woodward movía una maceta con una bandera roja... que tenía en el balcón de su apartamento. Durante los años de investigación... Woodward y Bernstein... recibieron muchas presiones para identificar a su fuente... las principales provenientes de su jefe. Nunca le identificaron... excepto a su director. Y le, le bautizaron como... Garganta Profunda en homenaje a una película pornográfica de éxito en la época el gobierno intentó cazar a la fuente e interrogaron a muchas personas, entre ellos Feld que siempre negó rotundamente mantener contacto con los periodistas tras la dimisión de Nixon Garganta Profunda se convirtió en un mito y ni el paso de los años consiguió que los periodistas desvelaran su nombre fue el propio Felt el que el 31 de mayo de 2005 reconoció ser el informante Tres años después moría dejando al mundo su legado. La corrupción de un gobierno solo puede combatirse desde dentro. Fernando rueda muchas gracias. Venga, feliz. Un abrazo fuerte. Venga, cuídate.